Moviendo el doble de paquetes de cuando empecé. Cumpliendo mis palabras, yo nunca te amenacé. Fraccionando papeles solo hasta el amanecer. Ya lo sé, vos sos poli, pero no r e c o n o c é Que nunca te dio l a chapa para agarrar este sultán. Y ya toda la esquina le bajó el dedo a tu planta y l h a c e r m á s de una flaca para conseguir el pan. Hace t r a t o con vos, puedes fallar como tu s a n Porque no tenés palabra, gato sin educación. Cuando te cruce vas a correrte una maratón. Yo tengo MDB en la cancha de mi pistolón. Y salgo pa la calle, siempre listo pa la acción. Yo vengo con el oro y la p e r u a n a s i n esquivando la cana. Mientras s u e n a n los barberos, sale humo de mi ventana. ピンタピンタ、たまーシェンド a ナ、メトイフォーランドコラマリワナ、o ファンタ a ィカーマスピ a ルラケツーセグリティ、イヨ m ツンガケルピティ、e r a que t ト s e g u r i ネラセ y yo que tengo más gira que el peligroso、ソロシトマテサナツ、ソソンサ a コ a カテンデルラン e エンデミーセンエンデミーセンエンデミーセ a ポポモベララララマ haciendo La o tengo o s deberes, r t p s de gatita contando papeles, gatitas c o mierda o m h m mi a Frank n n i t o o y b l tiene m a al caño de la、nueve. ya n nueve, t t o de se sabe que e s yo、no、s、no si no、fabrico va para el caserío. e q u i v a n d o los controles de gendarmería, el que se ganó el respeto de todos los bandidos, por tener las mejores letras de la bahía. Está llegando por correo la mercadería, 100% calidad en vasada al vacío, los paquetes escondidos en casa de la tía, y voy a buscar la plata a casa de mi tío. Viendo el doble de paquetes de cuando empecé, cumpliendo mi s palabra s yo nunca te amenacé, fraccionando papeles solo hasta el amanecer, ya lo sé, vos sos poli pero no r e c o n o c e s que nunca te dio la nata para plantarte con bardero, porque s a b e que en la calle tengo activo a mis punteros. Cada día que pasa estoy haciendo más dinero, invirtiendo en armas largas para llegar. ボタンをすだでいいだけいいだけで El sofá a su t r a p e r o le dio una lección, porque la calle la llevo en esa hora. Contando la plata, no para de sacar más paca. La c h a t a explotada de verde que llegan por mota y los clientes del troca al contado la pagan. Un polvo de hada me espera, mi gente en la cordillera. La ganó adentro y afuera. Van a llorar todas las bandoleras el día que me muera, envuelto en mi bandera, manega. Creo que ya es suficiente. MLV en la casa. Haciéndolo en serio, desde siempre. Y esto no es música, es droga. Lo...